Vamos a darle la bienvenida al aire al rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional del SIN, eh, Oscar Alpa. Oscar, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ali? Buen día. Eh, ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bueno con, con todas estas cosas que nos van sucediendo en el sistema universitario. ¿no? Bueno, a ver, eh, ¿qué explicación le encontrás a esto que ha hecho el gobierno nacional? Eh, yo voy a la palabra que han utilizado algunos rectores de otras universidades, discriminación, este porque le ha dado fondos a la UBA y no al resto de las universidades, como vienen reclamando. Eh, bueno, eh, es la palabra, ¿no? Discriminar, tratar de dividir. Imagínate un reclamo que venimos planteando desde enero, eh, a no ver presupuesto nacional lo que hemos planteado es que necesitamos una actualización del 270%, 300%, que no es otra cosa que la inflación de un año al otro. Bueno, ahí empezó la campaña de prestigio, que no era cierto, de que en realidad el año pasado tampoco habían dado, eh, bueno, un montón de cosas que le dimos el 70% y que dijimos ese 70 era menor inclusive del de refuerzo de noviembre del año pasado. Y bueno, de golpe... Veamos, esta resolución que le da a la UBA y que ratifica todo lo que veníamos planteando, se le da el 270% a la UBA en gasto funcionamiento y retroactivo al mes de enero. Con lo cual, bueno, igualmente intentaron dividir, intentaron discriminar, porque las universidades nacionales todas tenemos el mismo rango, las 61 universidades ahora con las últimas 5 incorporadas, y necesitamos el presupuesto porque ese presupuesto del prorrogado le falta ese 270%. Claro. Eh, Oscar, eh, ¿hay enojo con la UBA o con la dirigencia de la UBA que se cortó sola o, o no? Eh, ¿El chat de los rectores ahí no, no hubo críticas? No, no a ver, eh, por supuesto por el poder que tiene de negociación, eh, el gobierno buscó una línea directa con la uva porque, bueno, normalmente la uva es la vidriera nacional y, y, bueno, normalmente le hizo la resolución directamente, no es que no haya un pedido distinto, que la uva hizo un pedido distinto, el mismo pedido que teníamos entre, entre el CIN, mm. y la uva que es parte del CIN, esto no es... Además, la última reunión el 30 de abril fuimos siete rectores al ministerio del cual estaba justamente el rector de la uva Claro. Así que, bueno, igualmente fue la forma de decisión, es lógico que, bueno, si la, la universidad lo recibe y está en la resolución, eh, no va a decir, bueno, no, no lo voy a aceptar y quiero que hasta que no estén todas las otras universidades no lo voy a tomar. Bueno, aceptó se sacó la resolución de, de lo que correspondía directamente ahí a la UBA, Pero bueno, tiene un poder de negociación y vidriera que no tienen las otras 60 universidades, pero es totalmente injusto, es como si no hay, hay conjunto de trabajadores que está pidiendo la actualización salarial y está retrasado hace tiempo y se lo dan a uno y el resto no, ¿no? Claro. Eh, esto es lo que lo que está pasando. Esto, uh -huh. ante cualquier acción judicial, de la justicia le diría al empleador que tiene que darle a todos igual, porque no normalmente son la misma situación. Sí, eh, y no es la que eh, la UBA a pesar, bueno, que lo mencionás, más vale, es la que más prestigio tiene este del país, reconocida mundialmente, pero no es la que más estudiantes tiene, digo, en el conjunto este no, va, no. el resto o sea, no, estamos hablando del 15, 16% de los estudiantes claro. de todo el país de las universidades públicas, así que estamos hablando que también planteamos la discriminación, pero la discriminación discriminación además a los estudiantes porque mm. está está dándole a 200 a 300.000 estudiantes, que por supuesto todo el mundo lo merece, pero estás dejando fuera casi 2 millones de estudiantes por otro lado, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, Oscar, eh, ¿qué van a hacer eh, desde el sin mira tratamos, eh, mandamos la nota con esto urgentemente para que nos den el mismo trato a todas las universidades. Eh, esto fue casi en simultáneo mientras estábamos reunidos con el Comité Ejecutivo el miércoles pasado, así que perdemos eh, Hemos planteado, veremos esta semana si hay algún contacto desde parte de la Secretaría, Subsecretaría, Ministerio, porque además van cambiando los interlocutores, y, y si no, estaremos viendo la semana que viene que a otras acciones vamos a, a plantear, siempre mm -hmm. inclusive la, la legal que siempre está dando vuelta, y, y bueno, a ver cómo cómo se puede plantear esta discriminación, como dijiste vos al principio. Eh, Oscar, ¿cómo está la ULPAN en este contexto con los fondos? Eh... No, está igual que digamos el resto de las universidades, como siempre decimos, estamos recibiendo menos del 50% de lo que estamos necesitando. Y hay cuestiones que las podemos postergar, otras que no la podemos, como la factura de luz, gas, y otras que, yo digo es la deuda social que estamos planteando porque no podemos actualizar contrato, no podemos actualizar beca y bueno, no es una deuda en concreto, pero es una deuda social con nuestros estudiantes, con nuestros trabajadores que que está, se está viendo afectada. Eh, vos, que, bueno, que has sido eh, secretario de Políticas Universitarias, bueno ahora estás a nivel nacional ahí en el CIM, eh, ¿se ha mencionado que mm, a la UBA le dan estos fondos porque tiene una conducción de la UCR y están negociando la ley bases? ¿Has escuchado algo de esto? ¿Te parece extraño o no te parece extraño? Ver, eh, extraño no, no parece, ¿no? Es decir... Eh, un gobierno que vino en principio en contra de las castas y en contra de todas las negociaciones, creo uh -huh. que todo el mundo está viendo que negocia intenta negociar con los gobernadores, intenta negociar con los distintos instrumentos que ve a mano uh -huh. y totalmente con una injusticia total. Y, y muy centralista, ¿no? Es decir, eh, creo que es el gobierno más antifederal que se ha visto en, los, en las últimas décadas. Eh, no le importa la, la constitución federal, digamos, de nuestro país. Eh, pero bueno, también recordemos que, que acá dejan de lado no solo a La Pampa, sino que están dejando de lado a Córdoba, a Santa Fe, a Rosario, a Cuyo, a Tucumán, a La Plata, eh, enormes universidades con historia, abajo Córdoba más de 400 sí, años, ¿no? claro y donde cada uno de ellos también eh, se plantea esto, inclusive, bueno, hubo un comunicado de los senadores radicales que habían entendido que era para todas las universidades y después al final fue nada más que para la UBA. Uh -huh. Y normalmente la política en esto y la negociación de la ley base seguramente está de trasfondo. Oscar, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. No, si no... digamos, en, en esto de que la verdad que Eh, vuelvo a decir que es, es un tema de, de como decía, de, de, de discriminación, de intentar dividirnos también de intent y de mostrar cada vez más este centralismo que tiene este gobierno nacional. ¿no? Ah. Bueno, que tengas buen día, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Eh, pasaba el rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, eh, Oscar Alpa, Eh, a partir de esta decisión que ha tomado el gobierno de Javier Milei de darle fondos únicamente a la Universidad Nacional de Buenos Aires en clara discriminación al resto de las 60 universidades del país que están reclamando lo mismo. Arrancamos el día con actualidad en